La agrupación de clínicas y sanatorios privados de La Pampa está reclamando las obras sociales, a las prepagas, a las aseguradoras, acordar un aumento en el valor de las prestaciones. Víctor Ballesteros es gerente del Sanatorio Santa Rosa. Lo saludamos. Buen día. Víctor. r c ó e s t s Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bueno. Bien? bien, acá estamos.、Eh, Resumimos la situación financiera de clínicas y sanatorios locales y cuál es la expectativa. Sí, sí.、Eh, vamos a aclarar que lo nuestro es la agrupación que hemos conformado, las cuatro clínicas, este modelo Sanatorio Santa Rosa, Clínica Argentina y Clínica Regional de Pico. Sí.、Eh, nosotros hace ya varios años que venimos trabajando este, juntos y, y bueno,、eh, lógicamente este año. Ha sido un, un inicio de año bastante complicado para, para todas las clínicas y los cambios de modelo y, y la falta de, de, de una actualización en serio que se contiga con, con los índices de las p a r i t a r i a con los índices de inflación y con, con, los aumentos de los, de los costos que hemos tenido、eh, hacen que se vaya formando un cuello de botella que nosotros venimos avisorando y estamos dando señales para que、eh, se tome conciencia sobre esto y, y, y comencemos a, a actuar en forma、eh, coordinada no s o l o quienes somos prestadores de... juicios De salud a nivel privado, sino también este, los financiadores y, y el, el Ministerio de Salud, quien es quien nos engloba todos en, en esto que es brindar salud a la población de La Pampa. ¿Y, y qué perciben de esos otros actores en esta circunstancia? ¿Que ¿Hay q u e comprensión del escenario desde el mismo lugar o, o notan alguna reticencia? A ver. Nosotros、eh, hemos iniciado un, una búsqueda de apertura de canales de diálogo.、Eh, el próximo 25 tenemos un, una reunión con el, con el ministro de Salud, que nosotros habíamos pedido a través de siempre una, una reunión.、Eh, el ministro de Salud nos llamó para, para esto, para esta semana. Eh, vamos a ver qué podemos sacar en, en claro de esta. Nosotros inclusive pasamos un, un orden, un, un temario para que se sume al orden del día para trabajarlo, ya que vamos a estar todas las, las clínicas presentes.、Eh, también hemos pedido alguna, alguna reunión al, al Ministerio de Trabajo porque entendemos que es necesario. Este, sumar esfuerzos para sostener los puestos de trabajo, que son un montón, dentro del sector de, de la salud privada, ya que la, la tarea que desarrollamos, las prestaciones de salud que se desarrollan, hacen que、eh, nuestras instituciones necesiten mucho personal para, para sostener este, la actividad. Y estamos hablando por lo menos de 700, 700 empleados entre todas las clínicas que, que, que están dentro de la provincia de La Pampa y otro tanto más que son empleos indirectos. ¿700 empleados、eh, agrupan estas cuatro clínicas o, o sumas no, no, a h s u m a s a otras? No,、ah, ah, en total a otras. Bien, bien. Exacto. Y, y, sí, hay, y hay, hay números concretos que ustedes este, hayan planteado sobre la mesa o vayan a plantear de manera formal, pero supongo que también hay conversaciones informales en la previa. Quiero decir, est estos incrementos que están pidiendo tienen un porcentaje específico? Sí, sí, es la comparativa entre los índices de inflación, la pauta salarial,、eh, los costos, para darte, para darte un indicio en los últimos seis meses. Eh, eh, con la primera devaluación que tuvimos, que fue del 22%, allá por agosto, los, los costos de farmacia a nosotros nos subieron en, en promedio un 103,88%,、eh, tomando el promedio de todos los, los, los, los ítems.、Sí. Ahora hay ítems que llegaron hasta el 200, 204%. Entonces,、eh, Eh, de esta manera y las y, y, y los porcentajes de actualización no no pasan del, del 15 16 por ciento en el mejor de los casos y no todos los meses eh, entonces eh, eh, nosotros lo que estamos pidiendo es a los financiadores bueno a ver ya venimos con un, con un piso de,、eh, de actualización bajo si si a esto le sumamos que las actualizaciones no se condicen con Con, con los costos que nosotros tenemos que afrontar, más la dolarización de lo, del, del equipamiento y, y, de, y de muchos de los insumos que, que nosotros tenemos que, que, que comprar para, para poder realizar las prestaciones.、Eh, va a ser muy difícil eh, eh, seguir eh, sosteniendo esto y por algún lado se va a cortar, vamos a entrar en cesación de pago. Este c u e l l o de botella se va afinando cada vez más.、Mm. Y, y claro, de... A nosotros lo que más nos preocupa、sí. es no perder la calidad de prestacional que tenemos y defender los puestos de trabajo que son genuinos y que este, están bajo nuestra responsabilidad. Claro. Y Víctor,、eh, como agrupación,、eh, ¿tienen una mirada respecto de las、eh, políticas? que Forman parte del DNU y de la ley ómnibus para el sector, es decir, no s o l o en términos de desregulación, sino también la mirada que hay sobre la salud en general y el rol del Estado. ¿Esto lo han podido analizar? Sí, nosotros estamos analizando todas las aristas, pero en, en principio lo que tenemos que solucionar son cuestiones、eh, intrínsecamente que tienen que ver. Con la relación entre nosotros, los financiadores y、eh, la salud pública.、Eh, y, y lógicamente las, las reglas de juego han cambiado, pero han cambiado para todos. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar y ver cómo vamos a enfrentar estos cambios juntos. No, no, no, no, no podemos estar este, trabajando Separados y descoordinadamente. Hay que, hay, que, hay que sentarnos, dialogar y ver qué es lo mejor para, para sostener la salud en la Pampa. Víctor, le agradecemos el contacto y si quiere agregar a, algo más, por supuesto lo escuchamos. No, no, no. Desde ya te agradezco el, el contacto también a vos y, y que siempre nos tengan presentes este, y, y puedan hacer llegar nuestra voz a, a, a la población. Así que te agradezco sinceramente. Víctor Ballesteros, es... sí, sí, sí, te escucho. No, no, y que esperemos, esperemos que este, este, esta problemática este, tenga una pronta resolución y podamos seguir trabajando todos mancomunadamente en favor de, de, de la población pampeana. Nada más Gracias de vuelta, le decimos、Gracias. a Víctor Ballesteros, que es gerente del Sanatorio Santa Rosa y parte de la agrupación de clínicas y sanatorios privados, que son cuatro clínicas y sanatorios: la Clínica Modelo, el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina y la Clínica Regional, estas dos últimas de General Pico. Están planteando la necesidad de garantizar su financiamiento para garantizar fuentes laborales y calidad en la prestación de los servicios, y para eso, los sectores privados, al primero que van a ver, es al Estado Provincial.